mil gracias ah, gracias a ti Bruno como siempre que siempre estás pendiente ahí de, de los libros siempre que saco un libro estás ahí y, y, siempre y, y, siempre y, Pero la y la rosa me encantan, de los vientos y me encanta la poesía además eh, con lo cual sí sí yo recomiendo que que